Gremios docentes convocaron a un paro en La Plata. Docentes de la Unidad de Educadores bonaerenses harán un nuevo paro para reclamar por la reapertura de paritarias. La medida de fuerza se llevará a cabo hoy y afectará a varios colegios de la región. De esta forma, varias escuelas de La Plata no tendrán clase por segundo día consecutivo, ya que, este martes, docentes de Suteba Multicolor realizaron un paro para reclamar por aumentos salariales, mayor presupuesto de infraestructura y rechazan la quinta hora de clases, una herramienta impulsada por el Gobierno Nacional para que los alumnos puedan reforzar algunos contenidos. Comenzó una nueva edición de la Expo Universidad. La Feria Educativa está destinada a jóvenes que cursan los últimos años de secundaria para que tengan un primer contacto con la vida académica. El evento se llevará a cabo en el pasaje de Ardor Rocha de 9 de la mañana a 6 de la tarde y estará abierto para todo público hasta el viernes. Escuchamos a Martín López Almengo, el presidente de la universidad, durante la apertura de la muestra. Lo vimos con, con mucha alegría realmente eh, el poder estar aquí en el pasaje después de estos años medio seis años que hemos tenido eh, volver acá al, a, a la presencialidad en la expo es una realmente una alegría lo conversábamos hace un rato con fernando tower y eh, es uno de los iniciadores de, de esta actividad y bueno, desde la facultad tratando de mostrarles a los, a los futuros eh, ingresantes las posibilidades, cómo son las carreras en eh, qué van a poder desempeñarse Un servicio que informa más cerca Absa realiza obras en calle 44, entre unidos APSA programó la reparación sobre una cañería en avenida 44 entre 1 y 2. Las acciones comenzarán a primera hora de la mañana y mientras perduren las maniobras se reducirá el envío de agua desde la usina Bosque hasta la zona. Cabe mencionar que debido a los trabajos previos efectuados en el día de hoy es posible que se registre turbiedad en el sector delimitado por las calles 38 a 60 y de 1 a 13 y será este mismo sector el afectado por la reparación. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 4 grados y la máxima de 21 nos encontramos en la próxima emisión un serviciovo de la región